De, de volver a nuestro punto de origen, digamos, para volver a, a, a favorecer a nuestros vecinos y trabajar, digamos, con digamos, nuestra frase que el transporte, mejor, es un derecho y nos parece que se puede hacer de otra manera y en esto nosotros eh, creemos que el, el Estado tiene mucho que ver y creemos que esté la a las circunstancias para dar una mano y para Hay, hay una cuestión muy muy muy jodida, digamos, es que mientras exista un único oferente del servicio de transporte, que es un monopolio, y, y generalmente tienen el poder para poner ciertas condiciones, como por ejemplo, como eh, eh, negarse durante un mes sistemáticamente a, a cumplir una ordenanza, digamos, porque no le convenía. Entonces, mientras exista un monopolio que tiene eh, todo el poder, es muy difícil ponerle... Eh, condiciones. Entonces, nosotros vemos que ojalá eh, eh, vayamos hacia un camino donde se, de a poco se vaya terminando. O sea, sabemos que con la perlita, eh, con el poder que tiene y con la plata que hace falta para hacer un servicio de transporte, no se puede terminar de golpe, pero se puede ir buscando alternativas que de a poco vayan equilibrando la situación a favor de los vecinos y no a favor de la presa.